Hola. Hola, ¿qué tal, chico, Maestro, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Cómo amigo? Bien, bien, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás preparado? Muy bien, la verdad que excelente, extraordinariamente bien. Mejor, la verdad, mejor imposible, ¿no? Qué lindo, qué lindo escucharte hablar. Vos sabés que una gran alegría porque él acaba la nuestra. ¿no? Nosotros el sábado vamos a hacer tu pelea, como siempre, como las últimas, no sé, cuatro o cinco que vos hiciste. Que, y, y la gran alegría de eh, poderte verte arriba al río y escucharte ahora bueno, qué bueno, qué bueno, sí, sí, porque la verdad creo que va a ser una pelea que, que vale, vale, va a valer la pena esperarla y no, va a valer la pena verla también porque, porque creo que va a ser una gran pelea, más que nada para mí, ¿no? Creo que lo, lo importante para mí es que sea una gran pelea, pero para mí, ¿sabes? Claro, ganas vos, sí, lógico, para todos también. Sí, bueno, Sergio, te saluda José, ¿cómo andás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va, mal? todo Bien, bien, bien. bien. Bueno, eh, nos asustamos un poco con el tema de, del peso, de los prepesajes, pero ya yo hablé con Gaby y me dijo que está todo bien, así que liberamos a ese fantasma, ¿no? Sí, no, eso la verdad que eso fue un, un tema que no... que vamos, que no le llevé el apunte para nada porque no, no fue... no tuvo la importancia que, que se le dio, quizá la trascendencia que, que debía haberse le dado. No, que vamos, nada. O sea que eso no... Eh, se puede hablar de cosas más importantes y hay muchas más que eso, ¿sabes? Sí, bueno, yo estuve leyendo le, le, le decía a, a la audiencia que cuando hablaste en ESPN, eh, que chateaste con la gente, bueno, de más o menos diste una una una clave de cómo iba a ser el combate, no, de tratar de esquivar los golpes de William, trabajar en contra y bueno, y si es posible lograr el nocao. Sí, más o menos pasando el boxeo como como siempre lo, lo trabajamos nosotros, no, de contragolpe, eh, manejando basándonos en la defensa, y, y de ahí, una vez que ya tengamos la defensa ganada, de pues ahí empezar a atacar, empezar a, a trabajar de contragolpe. Y si hay que atacar, pues se va a atacar, ¿no? O sea, trabajamos muchísimo para para estar en, eh, preparados en todos los terrenos. Sí, y te vimos trabajar de verdad. Yo, yo vi el documental de HBO, ahí te vi con la bicicleta, te vi que realmente en, en el agua, en todos lados, ¿no? Me parece... Eh, no solamente un sino un deportista completo terreno, ¿no? sí, sí, sí, todo terreno, todo todo terreno. terreno. <risa> está, está, está para el declatón o sea, podés hacer cualquier cosa bueno, dicen que después de la pelea de los 12 rounds hay 15 kilómetros de bicicleta, 10 kilómetros de nado y 5 kilómetros a pie <risa> de la bicicleta lo puedo hacer, pero de nadar no llevo mal, me ¿eh? da no, vértigo, me da pánico el agua. ¿sabes? Pero lindo escuchar tu sonrisa, lindo escucharte reír, eso es muy importante. No, pero te, te vimos con la tabla, o sea, que a pesar de tener pánico, lo hiciste con la tabla ahí, el Gaby iba bueno, en el en el en otro la otra canoa, pero vos ahí arriba, ¿no? Sí. Sí. Sí. Sí, sí, es lo que me sobra, a mí te digo también. Sí, sí. Si me tengo que subir a la tabla me subo, pero madre mía, qué terror. Y igual te digo, cuando, cuando llegaste a Nueva Jersey, la foto que te sacó tu equipo parecías un galán que entraba a Hollywood, no un boceador que iba a pelear. En, en... Sí, no, venía, venía a cantar o venía a dar un show ahí. De... Sí, no, no realmente sí. Digo, se equivocaron de foto y acá pusieron que Brad Pitt, no, no, era Sergio Maravilla Martínez. ¿no? No, realmente, que te decimos todo esto porque sos tan buena gente, sí. vos, todo el equipo, que, que, bueno, a veces nos permitimos decirte cosas, pero porque las sentimos realmente, ¿no? Y porque queremos este, este ambiente, que sea el sábado. Estamos orgullosos de vos, estamos expectantes, sabemos que vas a ganar la pelea, vamos a poner toda la fuerza acá de nosotros, porque a vos y a, y a Gaby, la verdad que les tenemos un tremendo aprecio. después que vengan por acá para ir a comer un día juntos, para demostrarles que de verdad, que esto no es grupo, Y como yo decía Sergio, mi programa se llama Campeones en el Ring, porque nosotros homenajeamos a todos los campeones siempre. Los boxeadores son todos campeones. ¿Te das cuenta? Desde el que empieza hasta que se retira. Sí. Entonces ese es el mejor eh, eh, premio que queremos nosotros. Cuando venga a sacar a Argentina un día, vamos a a cenar juntos. Perfecto. Sí, sí, sí. Como lo decía Gaby, la verdad es que es agradecer lo que ustedes hacen por, por todos nosotros, no, por los boxeadores, incluso por, por los entrenadores, por todo lo que trabajamos por el boxeo. Eso es es muy grande lo que hacen ustedes porque nosotros necesitamos de ustedes ustedes necesitan de nosotros y, y ustedes están siempre firmes ahí la verdad que cada vez que va a haber un combate mío es increíble que ustedes se ponen en contacto se buscan la vida para para para, para estar al Ay, tanto es de bien. las noticias para sacar todo lo, lo mejor que se pueda eso es, es agradecer Ay, muchísimo sí. ¿Y, y el sábado bueno, te vamos a, a sacar después de que termine la pelea con después de triunfo desde Nueva Jersey seguramente vamos a molestar o sea la primera defensa digo ¿no? perfecto, perfecto, sí sí vos? vamos a estar en contacto, ustedes tienen ya como comunicarse ya? Sí. vamos en ni ningún inconveniente, al distante ustedes cuando quieran hablar y eso, nos llaman y, y nos llaman y, y charlamos todo lo que quieran, vale, cómo no. Pero, bueno bueno Sergio, te dejamos, tenés que descansar, estamos orgullosos de vos, el equipo, el país, Argentina, vosística. que te conoce sabe lo que es eh, Maravilla Martínez y esperemos festejar el sábado, eh, una gran victoria tuya. Sí, esperemos que sí. Estoy preparado para para darles un buen espectáculo a todos, para que para que se sientan orgullosos de que acá hay un par de argentinos que están trabajando a morir para, para dejar la bandera bien alta, ¿no? La verdad que les agradezco mucho a ustedes y, bueno, nada, les, les mando un fuerte abrazo a mi familia, y a todos los argentinos también, a toda la gente que, que escucha la radio y lo seguido. Muchas gracias, chicos.